¡Lo siento, chicos! Tiene un ritmo singular Que a todos puede animar No es mejor por el azar Te va a encantar Dando golpes donde puedas, tú la bailas como quieras, no me importa donde vayas, vente a cantar la mejor canción. sonrías este día pues yo canto por esta razón quiero que te llenes de alegría vamos a gozar con Thank <sighs> you.